Amigos de Mixtura, los saludo a Jorge y en esta ocasión inicié el programa con novedades, es lo nuevo de Gato Garage, acaban de lanzar el tema que se llama Causa Perdida desde Lima, Perú. Seguidamente estábamos con otro cantante, esta vez es Pedro Solano, ex Cementerio Club, con este tema que lanza como solista, el tema se llama Dino. De esta manera le damos la bienvenida a todos ustedes a este programa, pero antes le vamos dejando las radios que nos retransmiten.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 a través de Radio Blade Perú los viernes a las 18 horas y su repetición los sábados a las 18 horas esto a través de www.radiobladeperu.com y en Lima también nos retransmite Radio Lleva Buena, los viernes a las 21 horas y la dirección web es www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 Hace muchos años atrás cuando conocí a toda esta gente no pensé ni una vez en hoy y ya está ya pasó solo quiero estar tranquilo Esa callo esto es Flavio Lázaro y el tema es Azuladas mareas de metal What do say? What do Mareas de Chile es un cantante del Reino Unido que radica en ese país. Se llama Mark Elliot y el tema se llama Tirando Piedras, con un fit de Rose Cordesi. yeah al Perú, esto es Antamidecao y el tema es eh, ¿Era aquí o Nanja?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 por dentro derramaste un canto tu cofío me bebo el benzo. La banda peruana de música electrónica Teremin 4 nos trae la canción Notre Dame, tema incluido en su décimo álbum. Vamos ahora hasta Barcelona, España para escuchar a Fujita con el tema Mandala. Esta banda se llama Nandos, se formó en el 2015 en la zona oeste de Buenos Aires, Argentina y nos traen la canción Florecer, canción incluida en su álbum Ver Mejor. Empecemos ahora a la banda peruana Atómica con la canción Quién eres tú, tema incluido en su álbum Correr con Lobos. de bilbao españa escuchemos ahora a budazán banda formada del 2011 desde su disco nada es para siempre escucharemos la canción perdidos en septiembre tema del cual también han hecho un videoclip <música> e Nos llega desde Chile Se trata de Felipe del Valle Es cantante de Drake Y también de Don La Sal La canción que nos trae es A la tumba llegaré es musical, el tema es Los Eucaliptos de la banda uruguaya E.T. y los problemas Los Eucaliptos de al lado Cuando pasó la tormenta Voltaru monta Como te gusta la carne? Caşa Estamos dejando también nuestros contactos que son programa programamistura.com, programamistura.yahoo.es, estamos en Twitter a través de arroba.pmixtura, estamos en Instagram como programamistura-perú, en Facebook como oficial así que es bien fácil ubicarnos y les seguimos dejando las radios que nos retransmiten.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 El cubil .p. También salimos a través de Radio Blade Perú, esto a través de www.radiobladeperu.com Y en Lima también nos retransmite Radio Yerbabuena y la dirección web es www.radioyerbabuena.com Y en Lima, Perú, Radio 414 y la dirección web es www.radiobladeperu.com 414.com vemos en una próxima ocasión.